Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La semana pasada estuve hablando acerca del Cantar de los Cantares. ¿Sí recuerdan los que vinieron? ¿Recuerdan cuál fue la, las palabras claves? Y el Cantar de los Cantares es un libro que habla de amor. Habla de una relación entre el esposo y la esposa, pero también habla de una relación entre Jesús y su iglesia. Sí, tiene esos esas, esas dos figuras, el cantar de los cantares. Y recuerdan cuál fue eh, en la semana pasada el versículo, así las palabras eje. ¿Recuerdan cuál fue? No se acuerdan, fue Cantares 2, versículos 16 y 17. Así es, mi amado es mío y yo soy suyo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? experimentaron esta semana ese, ese nivel de amor en el cual tú dices mi amado es mío y yo soy suyo wow chicas ¿a poco no les gustaría que sus novios les dijeran eso? chavos ¿a poco no les gustaría que, que les dijeran su... esposos esposas que dijeran oh mi amado es mío y yo soy suya wow yo quiero entrar en esa dimensión yo no sé tú, pero yo sí quiero, a mí me emociona esto, me emociona mucho, pero hoy voy a continuar hablando acerca de este versículo, y es Cantares 2, versículos 16 y 17, si lo tienes ahí en tu Biblia, yo te voy a pedir que lo sigas, y sabes que hoy vamos a concluir con este tema, pero vamos a concluir de una forma, Increíble porque vamos a tomar la cena del Señor Y ustedes van a ver por qué Porque vamos a cerrar con todo esto Vamos a, a, a tomar el, el, el jugo que representa la sangre de Jesús Y el pan que representa su cuerpo y, y, y vamos a entrar en una dimensión hoy de amor Como no sabes O sea, el Espíritu Santo está preparando hoy Este día y ha preparado este día Para que tú entres en una relación de dimensión de amor con Jesús Como nunca antes como nunca antes, lo escuchas, como nunca antes te has relacionado con Él. Puedes tú tener un conocimiento allá de Jesús y saber quién es Jesús, y bueno, pues sí fue un profeta y vino, y otros lo consideran nada más un hombre, un buen hombre, que tenía una buena enseñanza. Sí. Pero si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy vas a entrar en una dimensión de amor como nunca antes. Porque al final de cuentas eso, eso es lo que hizo, vino a ser Jesús, a reconectarnos con su amor, a reconectarnos con el amor del Padre, ¿ok? Entonces vamos a leer ahí Cantares 2, 16 y 17, dice, mi amado es mío y yo soy suya, y si tú eres hombre pon, y yo soy suyo, ¿Eh? no vas a decir, no, es que ahí dice ella nada más, no, no. no está hablando en genérico, yo soy suyo, él apaciente entre los lirios, hasta que apunte el día, y huyan las sombras, vuélvete amado mío, sé semejante al corzo, o como el cervatillo, sobre los montes de Veter, wow, qué palabras tan hermosas, son estas, y tú dices, y eso, qué, qué, con qué se come eso, los chavos dicen, y ahora, ¿Qué, qué quiere decir esto, ¿No? o sea, el domingo pasado como les decía estábamos hablando de mi amado es mío yo soy suya y estábamos hablando de que tú eres de él tú tienes que rendirte a él y estábamos diciendo que y, y, y, y lo dije y lo repetí varias veces yo soy suyo ya que Cristo me ha hecho suyo yo soy suyo por elección porque él me eligió ¿sabes que él te eligió? o sea cuando tú entras en ese conocimiento es de que no es que yo elegí a Jesús no, no, no él te eligió a ti y el hecho de que tú estés el día de hoy aquí es porque Él te eligió a ti y cuando tú dices, wow, Él me eligió a mí híjole, qué buena onda y aparte me ha hecho suyo y yo soy suyo por un don de, de su Padre o sea, de nuestro Padre Celestial Dios me dio a Él, o sea, Dios nos dio a Jesús soy suyo por una compra ¿sabes que tú fuiste comprado? ¿sabes que tú fuiste comprado? o no lo sabes Se pagó un precio bien alto por ti, ¿sabes qué? La vida de Jesús Y hasta la última gota de su sangre Digo, si eso no te emociona O sea, ¿quién hoy en día Pagaría un precio tan alto por ti? ¿O por mí? Yo creo que nadie, ¿no? Pero Jesús lo hizo Soy suyo por poder, pues su Espíritu me ha ganado para Él. Yo soy suyo por mi propia dedicación, pues me he consagrado a Él. Soy suyo por profesión, pues me ha unido a su pueblo. Todos somos hecho pueblo suyo. Soy suyo ahora por mi propia elección deliberada de Él, siendo movido por su gracia para elegirle. Soy suyo porque soy oveja de su pasto. Soy suyo porque somos socios de su amor. Soy suyo porque soy miembro de su cuerpo. Soy suyo porque soy rama de su tronco. Y soy suyo porque yo le pertenezco. Híjole, ¿puedes decir esas palabras de amor? Eso es lo que estábamos hablando la, la semana pasada. Y estábamos hablando del anhelo de la persona. Y de decir, mi amado es mío. Y, y, y decíamos, es una repetición, mi amado, pues ya, ya, ya quiere decir que es mío, ¿no? Pero aparte dice, mi amado es mío. O sea, lo, lo, lo, lo recalca, lo remacha y dice, es mío, no es de nadie más. Y hoy quiero hablar de esta segunda parte donde dice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi amado? Y quiero hablar hoy del de alma, nuestra alma, que estamos seguros de que Él tiene un interés sobre nosotros, pero anhelamos saber dónde está Él. Y la palabra dice ahí en esos versículos, Él apacienta entre lirios. Mira, la persona que no conoce a Jesús... La persona que no ha tenido una relación íntima con Él, que no le ha dicho, Señor, yo quiero recibirte, perdona mis pecados, yo quiero cambiar, yo quiero ser un agente de cambio, la única forma como puedo cambiar es a través de Tu sangre preciosa, te recibo, Jesús. Las personas que no han hecho esa decisión, las personas que están allá afuera todavía, que no conocen a Jesús, no les importa dónde está Jesús. Y si tú te estás preguntando, Ay, pues y esto qué no, o sea, sabes qué no has conocido a Jesús, no le has recibido, no te importa dónde está Jesús, pero si tú has conocido a Jesús, si tú te has enamorado de él, si te has encontrado con él, si él ha perdonado tus pecados, él ha traído la paz sobre ti, tu único pensamiento como hijo de Dios es dónde está Jesús. Yo quiero estar donde Jesús está, quiero saber dónde se ha ido para poder buscarlo y encontrarlo también. ¿O no? Por lo menos ese es mi anhelo. Y cada vez que lo conozco más, yo quiero saber dónde estás Jesús. No te me escondas, yo quiero encontrarte. Él nos hace anhelar donde Él está. Y Él está, como dice ahí en Cantares, apacentando entre los lirios. Si queremos encontrar a Jesús... Tenemos que tener comunión como pueblo. Y mira, el hecho de que estemos todos aquí quiere decir que estamos reunidos como pueblo. Y estamos aquí porque estamos, no, no venimos porque pues, a lo mejor hay bonita y hasta ahora hay plataforma, ¿no? que va a haber baile o qué hace. O sea, ¿sí? Pero qué padre quedó la plataforma, ¿no? Quisimos conectarle las luces porque tiene luces, pero no, no pudimos y hubiera estado la alabanza así con luces. Pues, ¿Por qué no, no? o tal vez pensamos poner los, los instrumentos abajo y que todo el mundo se viniera aquí a danzar y a bailar, pues bueno, ahí está la pista, ¿no? Si el mundo puede hacerlo pa, pa, pa, para, por su beneficio, ¿por qué no se lo hacemos para Dios, no? Como pueblo estamos aquí y tenemos comunión unos con otros y participamos juntos porque la pacienta Él no apacienta de los lirios, Él apacienta entre los lirios. Y sabes qué? Tú y yo somos unos lirios para Él. Y Él apacienta. Entonces yo quiero que te, que te pongas así y hazte cuenta que ustedes son todos lirios y Jesús está pasando en medio de ustedes y Él está apacentando. Y Él te está diciendo, qué bueno que estás aquí, qué necesitas. O sea, aquí estoy y apaciento. Entonces Jesús está en medio nuestro. Dice la palabra que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Él está en medio Entonces Yo estoy reunido en el nombre de Jesús ¿Quién más está reunido en el nombre de Jesús? Wow, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ochenta se... Perdón, me equivoqué Setenta Son setenta sillas los que hay hoy Setenta estamos reunidos En el nombre de Jesús Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él está en medio nuestro ¿No te emociona eso? O sea, no es un Dios distante, no es un Dios allá en un templo o en una iglesia, es un Dios vivo, es Jesús vivo caminando aquí en medio nuestro, apacentando entre los lirios. Uy, oh, a mí me emociona. Yo quisiera ver, espera, ya pasaste junto a mí, yo me pesco de ti. Y no te suelto, y ahí me traes arrastrado. Y ahí me traes arrastrado, Señor, no te quiero soltar él apacienta entre los lirios ¿sabes qué? búscalo búscalo muchos son miembros de aquí de esta iglesia y algunos son de otras iglesias o has venido nada más de visita pero ¿sabes qué? quiero decirte que Jesús apacienta a su rebaño y si tú no vienes a la iglesia o sea digo Jesús puede ministrarte en tu casa y demás y todo pero a él le agrada apacentar entre los lirios y los lirios somos tuyo. entonces Jesús está aquí Mira, hoy vamos a vamos a tomar la Santa Cena Y yo les voy a pedir que no No lo vean religiosamente O sea, esto, esto no es la sangre y no es el cuerpo Es una figura de Pero cuando lo tomemos tú digas Oh Jesús, gracias por estar aquí yo quiero estar en comunión contigo Jesús y lo hago por recordarte a ti Señor porque el sacrificio que tú hiciste Señor y como dice tu palabra cada vez que lo hagan, lo, lo, lo hagamos en memoria de ti Señor mira, toma el pan y toma el, el, el jugo buscándolo a él mira y recuerda su carne y su sangre a través de este pan y vino que es un símbolo nada más y enfócate en él Él paciente entre los lirios, entonces vamos a buscarlo aquí donde nos congregamos en su nombre Si quieres reunirte con Él también, la Escritura es una forma de los lirios Mira, esta palabra, Jesús está en esta palabra, si ¿Sí sabes que Jesús está en esta palabra Bueno, si quieres encontrar a Jesús, está en medio nuestro, pero aquí está Jesús y Él apacienta aquí en su palabra entonces si tú no tienes conocimiento de Jesús entonces te invito a que estudies la palabra y que busques a Jesús en toda esta palabra porque Jesús está en toda esta palabra debemos de llegar a Cristo a través de la Escritura a través de la palabra de Dios estoy enseñando, hoy no es una predicación así de Ay, estoy enseñando porque quiero que te enamores de Jesús Quiero que hoy salgas Así como el domingo pasado En un nivel distinto de enamoramiento De asombro de Mira, yo no sé si ustedes han estado enamorados Yo estoy, yo estoy enamorado Y decía el domingo pasado Que mi esposa decía yo Cuando yo la vi por primera vez Se abrió así, así como de película Se abrió Y de repente una luz bajó sobre ella oh y yo me quedé así, wow, y todo el mundo se detuvo, y el ruido que había alrededor, y los que me estaban hablando, así ya ni los oía, yo dije, wow, un ángel ha descendido, y se ha quedado conmigo. <risa> si nosotros podemos enamorarnos de esa forma, ¿por qué no nos enamoramos más aún de nuestro Señor Jesús?, O sea, si yo puedo expresar de esa forma con mis palabras, con mi mirada, con, con el toque, o sea, yo puedo expresar mi amor por una persona, ¿por qué no a Jesús que dio todo por mí? Y muchas veces tenemos a Jesús ahí, no, Señor, sí, y tenemos una conferencia o un chateo con Él nada más, así medio, medio impersonal, no, no, no, la, la relación con Jesús es, oh, yo quiero día a día estar contigo y no soltarme entendieron, él apacienta entre los lirios, entre los lirios quiere decir entre nosotros que estamos reunidos en su nombre y en su palabra búscalo ahí es donde vas a encontrarlo Señor Jesús ven y apaciéntanos entre los lirios este día Señor ven y apaciéntanos. es mi clamor ven y apacienta nuestras almas hambrientas y sabes que Señor nosotros vamos a bendecir tu santo nombre Señor No, no, no puede ser esa tu oración hoy, no puede ser esa tu petición. Hoy te estoy enseñando a enamorarte de Jesús, a que sepas que Jesús se mueve aquí en medio nuestro, que está en su palabra. Pero sabes que hay también en el versículo, dice hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. No lo leímos ahí. ¿qué quiere decir eso?, pues no que mi amado es mío y yo soy suyo, ¿qué?, ¿a dónde se me fue el amado?, aquí está escribiendo y dice, oh, vuélvete amado mío, corre como el cervatillo, o sea, como, como un venadito, no como el corzo, los corzos son los aciervos más grandes, que pum, brincan así y van corriendo rápido, vuélvete, ¿qué se fue?, ¿o qué lo perdiste?, aquí el alma que posee el amor de Jesús está pidiendo la presencia constante y consciente de Jesús sí, sí, sí, me, me, me siguen aquí el alma, o sea el que está escribiendo ahí la, la esposa que está escribiendo y la iglesia somos la esposa de Jesús o sea escríbete, vuélvete amado mío pero vente de volada como diríamos aquí en México no, no, te, no te pares pásate los saltos No te frenes Pero vuélvete rápido Señor Vuélvete rápido a mí Regresa a mí como el cervatillo Como el corzo Mira todos los que amamos a Dios Tenemos un despuntar del día Dice hasta que despunte el día Todos los que amamos al Señor Tenemos que buscar un despuntar del día Pero sabes que el que no ama al Señor El pecador, el que no ha recibido a Jesús Como su Señor y Salvador Tiene una larga noche de espera porque no sabe qué va a pasar. Pero nosotros que conocemos al Señor, nosotros que conocemos a Jesús, nosotros decimos hasta que despunte el día. Nosotros sabemos que está, probablemente hay una noche, probablemente hay una separación, pero viene un despuntar del día. Viene un despuntar del día. Escúchame bien, si tú no has recibido a Jesús... Este es tu día. Porque si no recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú mueras, será una larga y terrible noche, desprovista de cualquier estrella o de cualquier luz de esperanza. Pero tú que has recibido a Jesús... Probablemente a lo mejor estés pasando por un periodo de oscuridad, una noche. Pero ¿sabes qué? Tu día va a despuntar. Y viene la luz y viene el nuevo día. Y con el nuevo día viene tu amado. Como un cervatillo, como un corzo. Viene, vuélvete amado mío. Tú que has creído en el Señor, vendrá tu amado en toda su gloria. Y si el Señor nos permite verlo cuando Él venga, pues qué padre, nos vamos a ir con Él. Pero si dormimos con Él, o sea, si morimos, el cristiano tiene esa certeza. No es esperanza, sino la certeza que le vamos a ver. Y sabes que cuando la trompeta de la resurrección suene, en el día del Señor, las tinieblas Van a ser para aquellos que no hayan creído en Él. Pero para tú y yo que hemos creído en Él, será un eterno amanecer. ¿No te da eso? O sea, un... ¡Oh! ¿Cómo le hago, Señor, para amarte? O sea, ¿qué, qué quieres de mí? ¿Quieres todo de mí? Toma todo de mí. Hasta que despunte el día quizá hoy en este día en este momento tu vida está envuelta en sombras tal vez eres pobre y la pobreza proyecta una sombra en tu vida tal vez estás enfermo tienes un enfermo en casa tal vez hay una sombra sobre ti tal vez para otros el recuerdo del pecado es sombra pero si tú has creído en Jesús cuando el día despunte las sombras se van a disipar Yo no sé, pero yo yo quiero que lo, yo, yo lo quiero decir para mí. Si quieres, repítelo. Las sombras se van a disipar. Yo no sé cuál sea el problema que tengas hoy. Yo no sé cuál es la sombra o la oscuridad o la noche que esté sobre ti. Pero yo quiero y yo sé que las sombras se van a disipar. Y el día va a despuntar. Y mi amado viene como el corzo. Mira, yo no sé si me sigues, pero yo estoy hablando de amor, del verdadero amor, no una religión. Religiones hay muchas y religiosidad hay mucha. Yo estoy hablando de una relación de amor que me hace estar en la constante presencia de mi amado y yo no quiero soltarlo y yo quiero hacer más y yo qué qué necesita, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero yo quiero todo de ti y toma todo de mí. Mi amado es mío y yo soy suyo. tu alma puede decir te has apartado de mí Señor ¿dónde estás Señor? Eh? vuélvete a mí otra vez ¿te has afligido? tal vez te has vuelto mundano carnal o descuidado o atolondrado mira deja todo eso y vuélvete a tu Señor y Él se va a volver hacia ti ¿estás enojado conmigo Señor? oh amado vuélvete a mí Ese es el clamor de la esposa, ese es el clamor de la iglesia en ese versículo. ¿Dónde estás? ¡Vuélvete a mí! ¡Ámame! ¿No has dicho tú que tu ira dura un instante, pero que tu amor es eterno? En una pequeña ira tú has escondido tu rostro de mí, pero oh, vuélvete hoy a mí sabes que, mira estas palabras que estoy diciendo tú dices y este cuate qué rollo está no no entiendo lo que está diciendo mira entiende que es una relación de amor entiende que cuando esto, tú estás en una relación de amor o sea tan intensa con Dios o sea un segundo que él voltee su rostro de ti para ti es así como que oh vuélvete a mí yo no quiero perder tu rostro yo no quiero perder tu luz Por eso es que la vida del cristiano, la vida del creyente, es no nada más los domingos, no nada más los miércoles de oración, es día a día, segundo tras segundo de nuestra vida. Amado, ¿dónde estás? Amado mío, yo te busco, te anhelo, ¿dónde estás? Y si te encuentro, te agarro y no te suelto día, día, día, día oh mira yo quisiera oh, como les dije la vez pasada yo quisiera tener una jeringota de amor de Dios y ir inyectándote inyectándote el amor de Dios inyectándote pero yo no lo puedo hacer ¿sabes quién puede hacerlo? el Espíritu Santo en tu vida Clama al Espíritu de Dios Si tú no estás sintiendo ese amor Si tú dices, no, pero cómo Y sobre todo los hombres ¿Cómo voy a amar a un hombre? Mira, este, el amor de Jesús Está más arriba que cualquier cosa Que este mundo pueda ofrecer Es la relación con nuestro Creador Es la relación con el que abrió su boca Y fuiste creado Y no solamente es, es eso Sino es la relación con aquel que vino Y se entregó por ti Y por mí en amor Y derramó hasta la última gota de su sangre. Oh, es ese clamor diciendo, oh amado, ¿dónde estás? Amado, yo quiero amarte. Es una relación de amor. Y si tú habías creído que la, la relación con él era una relación religiosa, estás equivocado. Porque es una relación de amor. No hay nada de religiosidad. ¿O acaso los esposos aman religiosamente a sus esposas? pues no, y si lo amas religiosamente, pues estás en un problema, porque no hay un verdadero amor, o sea, es, es el amor, yo me doy completamente a ella, y ella se da completamente a mí, es tener la presencia de Jesús para regocijo, incluso cuando hay sombras en tu vida, incluso cuando está la noche, tú puedes tener regocijo, porque tu amado está contigo, Y sabes qué? Este amor y esta relación de amor que estoy hablando ahorita es para estos tiempos. Mucha gente dice, no, pues allá cuando llegue al cielo, allá va a estar la gloria y allá no habrá llantos ni, ni, ni, ni, ni crujir de dientes ni nada, allá va a ser puro gozo y me van a dar mi arpa y mi aureola. Y o sea, oh, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera que te vuelvas ambicioso y ambiciosa. Yo quisiera que te volvieras ambicioso y ambiciosa y sabes que y trajeras hoy a tu vida el cielo. Y que tuvieras un cielo aquí abajo y tuvieras un cielo allá arriba. ¿Y sabes cómo puedes tener ese cielo aquí? A través Una relación de amor con Jesús, un cielo abajo y un cielo arriba, Cristo aquí y luego Cristo allá, Cristo aquí poniéndonos tan alegres como puede hacerlo su, como solamente puede hacerlo su corazón, y luego Cristo allá llenándonos para siempre con toda la plenitud de Dios. ¿Sabes qué? La diferencia. Entre las personas que realmente tienen una religión y realmente tienen una relación, es que los religiosos dicen, oh, cuando lleguemos allá, cuando lleguemos. Y el que tiene una relación de amor con Jesús, están tan gozosos, están tan llenos de Él, están persiguiendo a su amado y encuentran a su amado que vive en el cielo aquí porque Jesús está aquí, apacentando entre los lirios. Un cielo abajo y un cielo arriba, oh Cristo Jesús, llenándote para siempre con toda la plenitud de Dios, mira, busca esa doble bendición. Yo espero que la alcancemos todos, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, como el cervatillo. Los corzos y los cervatillos saltan sobre los precipicios, saltan sobre las rocas. ¿No han visto a, a los cervatillos así que están en el monte y las rocas y todo, y luego hay unas, hay unas rajadas en las rocas y ellos brincan ¡tun, toin, toin, toin, toin, toin. ¿Tienen miedo de brincar? ¿No? Ciertamente estos animalitos están acostumbrados a las rocas escarpadas. Y, y muchas veces van allí donde ni siquiera nosotros como humanos podemos pisar. Porque está tan escarpado que cuesta mucho trabajo llegar. Y sabes qué? así es el amor de Jesús. Nosotros, nuestro amor nos desviamos fácilmente Si somos tratados con rudeza Pronto olvidamos a quienes fueron tan afectuosos con nosotros Pero como Cristo es Jesús Es un corzo, como un cervatillo Él salta sobre los montes de nuestros pecados Y de nuestros errores Y salta sobre los montes de la desunión De nuestra incredulidad De nuestra ingratitud Que nos pueden mantener alejados Como un cervatillo Él salta sobre estos problemas como si fuese nada y así se apresura a tener comunión con nosotros ¿ves la importancia de uno de dos versículos del cantar de los cantares? ¿qué es eso de que brinca como cervatillo y ven como corzo? ¿qué Jesús es un venado o qué? no, quiere decir que Él brinca sobre los la, las montes y sobre las piedras, y esas piedras pueden ser todo lo que tú traes, pero él brinca, él brinca, y viene rápido a encontrarte tu amado. No te, no te da, uy, o sea, yo, yo, yo, yo quiero brincar con él, brinquemos tuín, tuín, tuín, brinquemos juntos sobre los problemas. Hay una idea de ligereza aquí, el corso va veloz como el relámpago Y así lo hace el Salvador para venir a ti, a tu alma necesitada Él puede alzarte desde el estado más bajo de aflicción espiritual A la posición más excelsa de gozo espiritual Déjame te lo repito, porque si no te emociona esto, o sea, digo Se me están durmiendo O es tan bonito el amor que ya... Ay, sí. Lo voy a repetir. Es que a mí me emociona esto. Es que es que yo lo leo y digo, oh qué, wow. O sea, me quedo. Él puede alzarte desde el estado más bajo de aflicción espiritual a la posición más excelsa de gozo espiritual. ¿Qué más quieres? Oh, es que mis problemas, tú no sabes. Y aparezco la Chabela cada vez que digo eso. Ay, es que padre. O parecemos Chabelas. Pero cuando tienes una relación de amor con él, y perdón si hay alguna Isabel aquí, perdón, no, no, no. Pero cuando tenemos una relación de amor con Él Que dice, vuélvete amado mío Brinca como el corzo Vente volada, Señor Brinca sobre los problemas y llámame contigo Oh mi amado es mío y yo soy suyo Híjole, o sea uh, Me quiero comer el micrófono Oh mira, de veras Clama a Él Pero no clames Oh Señor, mira mis problemas oh, No, no, no clama a Él vuélvete, amado mío Quites tu rostro de mí, Señor. No quites el resplandor. El Salmo 51 David decía, no quites de mí tu espíritu, Señor. Vuelve tu rostro a mí, Señor. ¿Por qué? Porque David conocía la presencia de Dios. Conocía la relación íntima con Dios. Y cuando el Señor volteaba su rostro y no iluminaba a David, decía, oh, vuélvete, no quites tu espíritu de mí. Ese debe de ser tu clamor. Vuélvete, amado mío. Vuélvete, amado mío. Clama a él. di Salvador mío, muéstrame tu amor, amado Salvador, no te ocultes de mí, yo te amo Señor, no puedo vivir sin ti, Oh, mira, si en ti hay una capacidad de amar tremenda, porque Dios nos hizo así, en Génesis dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y sabes que si nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que tenemos una capacidad de amar, semejante a la de Él, Desata esa capacidad de amar en ti, hacia Él. Y dile, yo te amo, no puedo vivir sin ti. Oh, mira, te extraño, oh, te necesito. Me aflige pensar que, que, que por tantito te puedas alejar de mí. Mira, eso sí es aflicción para tu vida. Los problemas que tienes, mira, mm, si estás en Dios, ahí se van a resolver. Ten confianza. Pero esto sí es aflicción, si Él se aleja tantito de ti si Él esconde su rostro de ti ven a mí ven a mí amado mío regresa a mí y alégrame con tu presencia clama a Él de esta manera y sabes que Él va a venir a ti Él va a venir a ti mira que Dios hoy te dé gracia para que puedas verle con gozo eterno que puedas verle como tu amado Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Ven como el corzo. Ven como los cervatillos. Ven rápido, Señor. ¿Dónde estás? ¿Cobra sentido para ti estos dos versículos? ¿Cobra sentido? Y son dos versículos de todo el cantar, de los cantares. Podríamos hablar todo el año del cantar, de los cantares. Una carta, yo te invito a que la leas en esta dimensión de amor y de relación con Él. Mi amado es mío y yo soy suyo. Él apacienta entre los lirios. Hasta que apunta el día y huyan las sombras. Vuelvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como al cervatillo sobre los montes de Beter. Mira, cierra tus ojos. Y empieza a decirle al Señor ahí, vuélvete amado mío, vuélvete amado mío, vuélvete, vuélvete. Sé como el cervatillo, sé como el corzo. Ven rápido, Señor.